Malen Azul, a bienvenida a Radio Encuentro. Hoy junto a Dolores también. ¿Cómo andan, chicas? Bienvenidas. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? <risa> Mira, m a l e tengo que. Lo voy a decir al aire. j a j a Te... ¿Cuánto hace Male? ¿Viste lo q que... Claro. ¿Cuánto hace, nena? Que te estoy diciendo. <risa> musiquita conversa, que te venga s a hacer unos temitas. Sí, estaría b u e n o Male. e s o s a veces los viernes y yo、claro, e s trabajando a a b t en la primaria los viernes y ahora tengo libre los viernes. Atención. Viernes. listo, Ojo, agendando. Ya, bueno, ya, ya, ya estamos. Un musiquita y conversa <risa> con Male estaría muy bueno. Muy、sí, bueno, sí, de verdad. Muy、Así、bueno. a u e bueno. Y Dolores, bienvenida, que también ha salido con, con por nosotras teléfono, por sí. teléfono. Sí, <risa> sí, ya son amigos. De la casa. Bien, bueno, este. e s p e r d n que se me fue la fecha. Se viene algo、sí. bastante interesante este sábado, ¿no? Sí. Este sábado. d 23 de,、sí, de septiembre. De 11 a 13 horas, arreglos y armonía musical. s、sí, i tenemos un taller a la mañana en la Universidad de Río Negro,、Ahí、que va. va a ser gratuito. Bien.、Eh, que va a ser a las 11 de la mañana, sí, el sábado, donde van a estar Sebastián Maki y Matías Arriazu. Dando este, este taller de arreglos, de armonía, de música en general, también、eh, vamos a ir a acomodan, van a ir acomodando también en cuanto a, a, a las exigencias de, de, quienes, de quienes estén. Y después a la noche de ese mismo día van a estar tocando en expresión raíz, z e x a c t a m e n t e Sí, a las 21 a 30 horas es el concierto en expresión raíz en, en Patagones. Muy bueno, bien. bien. ¿Y quiénes van a estar? ¿Hace falta esto?、Eh, ¿Experiencia previa para anotarse o cómo es? No, no hace falta experiencia. O sea, sí, saber algo más o menos al mismo músico, porque si no, no, no se va a entender mucho. ¿no?、Claro. no es que aparezco de repente, sino que, bueno, está, está bueno porque los chicos saben un montón, son, son muy buenos músicos. Si quieres, les cuento más o menos、sí. ahí de cada uno. Eh, por ejemplo, Matías de Sarriá, su vez nació en Formosa, Argentina, es compositor, instrumentista y arreglador. Es uno de los principales referentes también de la guitarra de ocho cuerdas en a c t u a l i d a d aportando desde sus composiciones y arreglos una mirada diferente para el instrumento. Es versátil, t r a n s i t a por varios géneros. Participó de innumerables festivales en Argentina y en el exterior. Compartió escenario con grandes figuras de la música argentina como Mercedes Sosa, Lilian Herrero, Teresa Parodi, Juan Falú y músicos brasileños como Arismar de Espíritu Santo, Chico Batera, Rogerio Souza y Yamandú Costa, entre otros. Bueno, Mati, en, en, cuando era más, más chico, estuvo trabajando un montón con. Con Liliana Herrero en los discos como más importantes, digamos, no más importantes, sino que en el, el momento donde Liliana estaba tocando por todos lados y i a j a n d o por todos lados, Matías estaba tocando con ella y hacía los arreglos. De los, de los discos y todo, vale.、Bueno. Ocho cuerdas no, no es normal ver una guitarra. No, no, ¿no? es normal. Yo que te,、eh, pienso, las guitarras generalmente, las criollas, las comunes tienen seis. Tienen seis. Sí, sí, sí. Contanos esto: de, ¿son ocho cuerdas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es para algún género en especial? No, no. Bueno, de hecho,、eh, lo que sucede con las guitarras generalmente son de seis cuerdas.、Sí. Es como me pasa a mí con el bajo: ¿no? yo tengo bajo、sí. de seis y son de cuatro. No, o、claro. r i g i a l m e n t e También hay de doce, ¿no? guitarras de d o cuerdas. e c También hay、sí. guitarras de d o cuerdas. e c Lo que tienen es que. Bah, yo conocí particularmente, voy a hablar de mi experiencia. Sí, sí.、Eh, cuando viajé a Brasil y empecé con a conocer la música de Brasil y a, a escuchar, me acuerdo que fui una vez a, a escuchar un. Una roda así que había de samba, y mira, s í tenía siete cuerdas de guitarra, yo、ah. no sabía nada, d i a c r d claro, tiene una, una cuerda más grave, y、mira. bueno, y Matías tiene otra cuerda más grave, o sea, son dos cuerdas más graves, entonces tiene como otra versatilidad también el instrumento en, en graves y en cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Tiene、mira. más cantidad de notas, más. e otra más、registro. difícil. Y sí, siempre que le、uh -huh. va sumando cuerdas, es, es como una cuerda y 28 trastes para memorizar、uh -huh. claro. <ríe> de nuevo. Sí, sí, sí. Pero, pero sí. Nada, no sé si es más difícil, sí o sí, sino que todo instrumento tiene su búsqueda. Y este instrumento tiene una búsqueda bastante interesante. Buenísimo. Bueno, Así que、bueno. eso fue en cuanto a Matías. Matías. Y Sebastián Seba me escribió también el, el verano. Este que pasó para venir para acá, que lo, lo conocí por medio del negro Aguirre, que cuando vino e l negro, que también vine para acá a, a, a contar que venían y todo. Y entonces el negro le dijo: Bueno, mira, allá en Vietnam está Malena, que se yo, le pasó el contacto y ahí lo conocí. Y ahora en el invierno también fui a Paraná y tocamos con él todo. Seba es、eh, eso: es de Paraná, es pianista, compositor argentino. Su música y sus canciones、eh, traslucen n el paisaje del río Paraná y sus riberas. Viste que la música así litoraleña、sí. es todo, todo el río, todo el agua, sí, todo、claro. un montón de cosas muy bonitas. Bueno, también estuvo tocando con, con Cecilia Pal,、eh, tocó con Lucas Nico, Nicolian.、Eh, es un... también un músico muy versátil, muy lindo. Toda la música que hace estuvo viviendo también en Brasil. Hay ahí como mucha mixtura, ¿no? Me imagino. Sí, sin de, fronteras, ¿no? Claro, es sin fronteras. Está bueno, está bueno、sí. porque, digo,、eh, no sé, por ejemplo, viniendo desde Allamas del Norte, venirse para acá, traer esa música a demás, debe ser también、eh, muy enriquecedor como experiencia,、eh, ¿no? Y para compartir, digo, los talleres también, ¿no? De haber、claro. ahí una. Y sí, sí, sí, claro. Es que la música, en, en cada lugar, pasan cosas diferentes, ¿no? Y, y cuanto más lugares vas conociendo y, y más músicas de diferentes lugares esto, vas conociendo, no me refiero a solamente países, sino que ya la música del noroeste argentino es totalmente diferente、sí. a la litoraleña, ¿no? Son por Entonces, territorios, quizás, ¿no? Y sí, porque también el paisaje, el clima, todas esas cosas van haciendo a la música.、Eh, claro. Entonces,、claro. es como hablar, saber hablar diferentes idiomas también, saber tocar diferentes músicas, me parece. Cosa que es muy bonito. Es otro, sí, es otro idioma sí, sí, que a veces sí, sí. incluso no se entiende más fácil, ¿no? Que el, pro、sí. propia, el propio habla por ahí、eh, sí. congenias mucho mejor a través de la música. Sí, sí, sí. sí. Che, ¿y cómo ha sido? Porque has tenido también.、Eh, Otros talleres se han dado, otras experiencias aquí en nuestra ciudad, esto que mencionabas, trayendo artistas de otros lugares.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido esas experiencias anteriores? ¿Con qué te has encontrado también? ¿Recepción de quienes asisten a esos talleres? Esto de productora, ¿no? Sí, claro, o sea, porque más allá de hacer música, Armando、eh, claro. es productora ya. No es algo que haya elegido, como decir.、Eh, me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar、claro. a esto. Che, ¿Sabes qué voy a organizar? No, Sino que me d i g o que es la, está la posibilidad y bueno, dale, lo hacemos. n o Entonces es como siempre desde ese lugar de, de bueno, moverse, organizarse para, para poder que puedan venir personas acá o poder ir a otros lugares. como...、Claro. Y, y que la gente, no sé, yo por ejemplo, con el negro Aguirre, lo escuché un montón de años de mi vida, el negro. Y cuando se dio la posibilidad de que venga él con el quinteto, dije. Va, sí, obvio,、claro. vamos. No sé cómo hacemos, pero lo vamos、hacemos? a hacer.、Claro. Con Willy también, lo mismo. Aparte, Willy es mi maestro. Y, y que venga, dio un tremendo taller. Willy estuvo buenísimo, fue un montón de gente.、Eh, y en el concierto también estuvo genial. Y era como esas situaciones donde.、Eh, bueno, está esta situación. Y ahora yo estoy muy contenta. <risa> porque <risa> mi amiga Adolo está en expresión raíz. Y bueno, ahora vamos a hacer una expresión raíz, ¿no? Sí, hay algo también, pienso yo, del de artista independiente, digamos, que, que sí o sí requiere un trabajo de gestión. O sea,、claro. ser solo artista en este país、eh, y en muchos también, d i g o es algo que. Que pocos pueden hacerlo. Digo, te contratan como artista, vas, tocas y solo te dedicas a tocar. Yo sé que mal le quiere hacer eso, solo t o c a r Pero el artista independiente tiene que hacer gestión. Claro. Pues, claro. O sea, y digo, quienes trabajamos en la autogestión hace mucho tiempo aprendimos. Yo soy actriz, hago teatro independiente y siempre trabajé en gestión, digamos. ¿no? no es que solo iba a actuar. Claro, que tenía que producir, el, el, vender、sí. la función, generar contactos, moverse, viajar. Eh, de eso se trata también el trabajo y está buenísimo hacer gestión cultural. Así que dale, m a r i y no te l d o ¡A mí me encanta! <risa> sí, no, sí. bueno, y después estos、eh, vínculos que se generan también en el trabajo, que exceden siempre el, el trabajo y, y siempre queda la relación. Bueno, con Mario、vale、somos compañeras de trabajo, además en una, en una institución educativa, pero digo, salimos de ese espacio y nos encontramos desde otro lugar. Y bueno, el espacio de expresión raíz este año se abrió como un espacio cultural con más propuestas. Con pro programación de música de teatro, de, con programación para infancias. Entonces, bueno, está abierto para que sucedan cosas, y si bien me male más, <risa> porque sabemos que genera, con tan poca edad, genera muchas cosas, que es lo que yo siempre le digo, yo soy mucho más grande que male. Y ella, la verdad, que tan jovencita, esto,、eh, generar, traer al negro a h í r e traer a estos músicos que son súper grosos, todo lo que hace desde, desde su propia profesión, la verdad que es admirable. ¿No? Y esto de la autogestión,、eh, Dolores, ¿no? Esto de decidir de repente、eh, tener un espacio que son varios ahora. Antes no se veía, antes、sí. eran. Eh, pocos los espacios que habían para poder tener、eh, los diferentes artistas, pero、eh, lo que estamos viendo es que se está llenando y,、eh, y, bueno, la gente sigue haciendo estos talleres y demás, y es como un verdadero, siempre decimos, semillero、sí. de, de, de artistas en cuanto la, al teatro, a la música y estos espacios, ¿no?、Eh, Dolores que、sí. necesitaba, o sea, la. la La necesidad quizás del espacio, ¿no? ¿Cómo nació Raz?、Eh, sí, e s c e s i ó n Raíz nació hace dos años como un espacio específicamente de danza. Yo todavía ya estaba llegando acá, yo soy de acá, pero me fui a vivir mucho tiempo a Buenos Aires y viví en el Conurbano Sur muchos años y ahí trabajé en un teatro independiente, en un centro cultural. Y cuando volví,、eh, Cintia Lupia, que estaba a cargo del espacio en ese momento, me convocó para que dé clases junto con ella. Me abrió las puertas, me voy para allá, bueno, venía de dar clases, ¿no? buscando laburo. Y ahí arranqué a trabajar en el espacio, y a partir de este año hubo como una renovación del espacio y una nueva gestión. y Entonces ella me convocó para que yo me haga cargo de la gestión del espacio. Ella también sigue trabajando ahí, pero sí pensamos que sea un espacio con diversidad de propuestas, no solo de la danza, sino del teatro, de la música. Entonces, bueno, lo estamos equipando, de a poquito estamos comprando consolas de sonido, de luces, etc. é t e r a Eh, y bueno, sí hay una movida de espacios culturales con las que estamos trabajando en conjunto, estamos ahí a, trabajando en red y dentro de poco vamos a tener novedades, las vamos a venir a visitar porque、sí. vamos a hacer una movida de todos los espacios. Porque en realidad,、eh, si somos más es mejor, digamos, si, y si trabajamos en conjunto también, digamos, somos,、eh, vamos a crecer si pensamos políticas en conjunto, digamos, y también d i s c u s i o n e s ¿no?, de cómo, cómo pensamos. Los espacios a u t o g e s t i v o s independientes. O sea, no es esa competencia no, de decir no, para que、nada. le va、no, y a m a l o va a tomar un tipo de algo en la puerta para que no vaya a nadie. No, no. pasan esas cosas. Mientras más seamos y más propuestas haya y, y circule más、eh, cultura, más arte, va a haber más gente también que se acerque. O sea, es al revés. Buenísimo. No es que si somos menos nos va a ir mejor, porque、claro. al contrario, nos va a ir mejor si somos más haciendo cosas y abriendo espacios. Y Después habrá cuestiones a ponerse de acuerdo, ¿no? O sea,、claro. bueno, vos programás este fin de a n a Pensamos hasta en tener como, bueno,、eh, difusión de, de un espacio al otro, digamos, como eso.、Eh, sí, y artistas también que van rotando, ¿no? A veces、sí. están en un lugar, a veces、sí. están en otro, está buenísimo. Sí. Sí, eso sucede un montón y también esto. Bueno, no podemos este fin de semana, te paso el contacto para que hables con ese otro espacio.、Claro. Porque o e l l Sí, O sea s、sí, está re bueno el trabajo que estamos haciendo desde la red. Estamos ahí. Muy、Buenísimo. bueno, muy bueno. Che, ¿y quiénes? Bueno, sí, primero、eh, inscribirse al taller y después cómo se consiguen anticipadas、eh, para el espectáculo de s e g u a e n Puerto también. Sí, para inscribirse al taller, que ahora que lo pienso me faltó mandarte el flyer del taller. Lo tengo, lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí, sí. Para inscribirse al taller, como lo está armando la Universidad de Río Negro, hay todo un formulario. Por ahí, si entran a la página de la universidad del área de extensión, ahí aparece todo. Sí, y si no, en el flyer hay un QR que pueden escanear. Y si no, arte y cultura.atlántica.arroba unrn.go.ar, ahí también pueden. Exactamente,、eh, bien. Anotarse, perfecto. Y después, para las anticipadas, hay que escribir en el número de expresión raíz que aparece en el flyer. Bien, estamos viendo、oh, también en pantalla en estos、eh, momentos. Expresión、no、raíz. raíz, expresión raíz. Sí, sí, Ay, como, como que ahora es más fácil, sí, ¿viste?、Nos、sí, comunicamos redes. Redes. el Instagram sí. es expresión raíz casa cultural, también tiene el Facebook, y bueno, ahí. Y si no, bueno, el teléfono de WhatsApp ese, se conectan Ay, conmigo、sí. por ahí. Muy bueno, muy bueno. Matías a r r i a s entonces y Sebastián Machi aquí en nuestra ciudad este fin de semana. Es una buena, linda propuesta, ¿eh? Para este fin de semana. Sí, la verdad、está. que es, un, es algo que estamos queriendo hacer h a c e u n montón y que, bueno, ellos en, en verdad están haciendo una gira en Tres Arroyos, Bahía Blanca y Viedma. Va.、Claro. Entonces, creo、eh, que el punto fuerte era, era Viedma, y durante mucho tiempo fue muy, muy difícil. Estábamos, sí que me van que sí que no, que no contestaron, que no presentan un proyecto, que l a n o t a que no sé qué. Y entonces se fue extendiendo un montón todo, y, y bueno, lo hacemos súper a pulmón. Eh, la Universidad de Río Negro、eh, está aportando también ahí con, con pasajes y estamos haciendo p e s o hicimos m un a n e j e s con el taller que va a estar, va a estar buenísimo. Y la verdad, estamos agradecidos, agradecidos con, con la uni que, que bueno. Nos, nos está reayudando, pero los pasajes salen muy caros. Sí, y, y aparte, es, hay tipo, todo, es, es un tema, es, digamos, sí, toda sí, esa logística. Es muchísima y, plata, y m u claro. h a p t a a c l claro Que vos decís, bueno,、eh, esta movida se está haciendo no, no para llenar los bolsillos de alguien, sino que es, es por lo mismo de moverse y viajar, y, y tocar y conocernos. como Es eso mismo, no siempre está está como ese lado que, que tenemos ahí que estaba hablando también Dolo de. El arte se nutre también de esa manera, como、claro. bueno, yendo y, y conociendo y abriéndose a, a las diferentes cosas que, que se van presentando, a las diferentes personas y. Sí, e general, parte d e trabajo también. Está bueno decirlo, digamos que el arte es un trabajo y que. Sí, ap、obvio. apostamos a eso, sabemos que es más, más difícil y que siempre、claro. requiere otras estrategias. Cultural、no no、e la s o c i e a d del mercado.、Claro. Pero, pero que sí apostamos a eso, que sean espacios de trabajo, digamos. Por eso, bueno,、eh, a veces se generan estas asociaciones con otras instituciones que pueden bancar desde el financiamiento algunas cuestiones. Y bueno, esto p u e d e dar una entrada para venir a ver un espectáculo. Claro.、Eh, bueno. Eso, generar laburo para el espacio, para los artistas, para la producción, digamos, todo Autogestión. eso. Autogestión. Todo eso es, es gestión. Sí,、okay. Y la pata del laburo me parece que es súper importante, ¿no?、Uh -huh. Como correr esa mirada del de arte por el arte. Sí, el arte implica muchas más cosas, por supuesto, y de hecho uno lo hace. p Otras r o cosas en general, que sí, por un pedaje, una piecita o una claro, carpita, aunque sea, sí, lugar para bueno, que se sí, sí, claro, todo, todo esto siempre、claro. se busca、sí. y se y genera y sucede. Digamos. Sí, ¿Dónde sí. se van a h o s p e d a r hablando? Le h o c a allá e de la、cama? casa. De mi casa? <risa> Sí, sí, me p u s un colchón. Que el、eh, chico no, no se queda de casa si querés. Gracias. <risa> ahí, está bueno, ahí está la autogestión. Acá está a a o s Bueno, cualquier cosa. ¿no? no, pero está bueno. Está, me, me parece que es re interesante porque es e s t o No van a dejar de hacerlo. ¿no? Uno lo va a seguir haciendo y, y la gestión siempre va a estar. Pero está bueno que sigan、eh, y que haya más, en realidad, n o que sigan, que haya más herramientas para, para fomentar el arte y la cultura. ¿no? Y que no sea siempre por amor al arte l i t e r a l claro.、Eh, y que realmente se. Se ponga ahí el ojo. Y, y、sí. que, que existan estas redes también, ¿no? Estas redes que son muy amorosas, porque en realidad no, es lo que hablábamos con las, los espacios, no es esta competencia de ver quién es mejor que quién. Sí, porque Eso, si vos haces es, es, esa competencia, perdón que te sí, interrumpa, sí, pero sí. me quedé pensando cuando lo hablabas、sí. también recién, pero cuando haces esas competencias nada crece. Claro. claro. Entonces todo se estanca, porque no, no, no está fluyendo una energía que va, que viene, que se mueve y que aprende y, y crece, ¿no? A eso, a eso quería llegar cuando estaba diciendo lo, lo anterior. Sí.、Eh, y cuando te entregas a, a, a conocer otra gente, a laburar con otras personas, a, a decir, bueno, mirá, vos estás haciendo esto, yo estoy haciendo esto, ¿qué tal c i、si、a r de mambo, tal cosa? Y, y claro, y ahí es donde、uh -huh. nace lo, lo que tiene que nacer, digamos, ¿no? Como, y ahí está lo importante. Buenísimo. Creo. ¿Verdad? Sí, sí. Ay, sí claro que sí. <risa> claro que sí. Chicas, bueno,、eh, gracias por, por venirse, por compartirnos esta actividad. Así que, bueno,、eh, doble propuesta entonces sí, para este sí, fin sí, de taller. Sí, sí. Show, l i n d o Atentos,、oh, atentas, ¿sabes atentos. ¿sabes que ¿Podemos ver algún videito? A ver, le habíamos、esperando? pasado a los chicos a ver si lo tenemos por allí.、Ahí、Nos podemos ir con, esa, ese, videito, con ese audio y les, el video también. Les cuento que es de un festival de jazz de este verano en Brasil. Ajá. e s t u v o buenísimo y lo encontraron ahora hace poquito el video. Así que me lo mandaron. Está publicado e no hablado. Pero、Ajá. vamos a ver si lo podemos. No sé si lo tiene. ¿Lo tenés vos? Ah, perfecto. Bueno, nos vamos escuchando eso, ¿les parece? Muy bien. Gracias, c h i u c a s gracias. Un placer enorme.